Los objetivos de la marcha plurinacional de los barbijos son varios. En principio, visibilizar las lógicas de, del sistema extractivista, colonial, patriarcal y neoliberal... ...que nos conducen a la presente crisis civilizatoria que pone en riesgo a todo el planeta. Decimos que es una marcha plurinacional porque estas problemáticas atraviesan las fronteras de nuestro país... Sí, es una realidad tangible en, en toda Latinoamérica porque es elegida como una zona de sacrificio por, su, por sus riquezas naturales y culturales, por ende, prestas para la explotación. Eh, también queremos denunciar cómo el capital financiero opera en complicidad con grandes sectores de los gobiernos, de la justicia, de la ciencia, de los medios de comunicación, legitimando Políticas y legislaciones que eluden el debate central que es la matriz energética y agroalimentaria Y que van validando prácticas ecocidas Como la megaminería, el fracking, los procesos industriales Que todo esto tiene consecuencias tremendas como la apropiación de tierras La expulsión violenta de comunidades ancestrales la devastación de los bosques nativos y de los humedales para emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo, o, o agroindustriales, la conversión de semillas en mercancía, eh, la fabricación de productos comestibles transgénicos con agrotóxicos que ya no nos nutren, Eh, ...basurales a cielo abierto, residuos industriales... Eh, ...problemas de la urbanidad como las cavas, las antenas... ...las fumigaciones tanto rurales como urbanas... ...entre otros procesos que son altamente contaminantes... ...y socialmente destructivos. Por otro lado pretendemos generar conciencia y... ...problematizarnos como ciudadanos de estas problemáticas que nos rodean... ...porque tiene que venir una demanda desde la ciudadanía inevitable para que los gobiernos también accionen. Por otro lado, queremos exponer las, las consecuencias de estas prácticas, ¿sí? de este modelo agroindustrial agotado, que deja como consecuencia picos de petróleo, deterioros del suelo por monocultivo, crisis hídricas, sequías, incendios, inundaciones, contaminación del aire, incremento de enfermedades no transmisibles y finalmente muerte. Y por otro lado, mostrar que existen otras alternativas posibles que son mucho más amigables con el planeta y con todos los seres que en ella convivimos.